Es viernes, 12 de agosto, tenemos en estos momentos una temperatura de 24 grados, pero alcanzaremos una máxima de 35, y comparado con lo que nos espera mañana, no podemos quejarnos, el sábado volveremos a superar los 41 grados de temperatura, será en un día tórrido y caliente cuando comience a palpitar el corazón de nuestra festa. La nid del albá y la palmera de la Virgen que acaban de escuchar será el sonido y también la luz que va a preceder al drama asuncionista. El domingo la Virgen morirá, la velaremos toda la noche y el lunes resucitará en cuerpo y alma para convertirse en Mare de Déu. Es el dogma de la Asunción que se celebra en el mundo, pero será aquí, en Elche, donde se escenifica por todo un pueblo, con un mensaje muy claro, un mensaje de salvación para la humanidad. Pues hoy les contaremos que las primeras ovaciones para el misteri... ...llegaron anoche al interior de Santa María... ...con la representación del drama asuncionista... ...en su primer ensayo... ...la festa se prepara para devolver al pueblo ilicitano... ...durante este fin de semana... ...su participación en esta obra maestra inmaterial de la humanidad... ...la principal y la primera para la UNESCO... ...en ser declarada Bien Universal... Y las críticas por las obras, por el incremento de los precios, las plagas, el cambio climático... centraron anoche las críticas de la Gran Charanga, donde 5.000 festeros de las 19 comisiones de la ciudad llenaron de humor, colorido y, sobre todo, mucha diversión, las calles de la ciudad. Y un dron del Servicio de Salvamento de la Generalitat Valenciana rescató el pasado miércoles a una joven bañista de 19 años en Santa Pola que se encontraba atrapada por las corrientes marítimas sin poder alcanzar la orilla. Exhausta recibió ese chaleco salvavidas con el que pudo mantenerse a flote hasta que llegó el equipo de socorristas. Y Paco Gómez nos contará que el delantero Roger Martí, la defensa y el defensa Carlos Clerc, procedentes del Levante fueron presentados ayer en el Martínez Valero y aseguraron estar preparados para disputar debutar ante el Betis, el primer partido de la liga que disputará el Elche. ...con posibilidad de poder... ...lo hará con posibilidad de poder... ...recuperar a Pastore y Lucas Bollé... ...para los encuentros de este mes... ...quizá también el del lunes... ...o el próximo contra el Almería... ...y Paul Lirola... ...el lateral derecho del Olympic de Marsella... ...podría ser el próximo fichaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso... Bueno, pues lo hemos dicho al principio, es viernes 12 de agosto y tenemos ya las cifras de la Nid del Alba, ...que se va a disparar por primera vez... ...como fiesta de interés turístico nacional... ...el pirotécnico Manuel Ferrández... ...nos dio las cifras... ...más de 2.000 kilos de pólvora... ...se quemarán... ...se dispararán 80.000 cohetes... ...las palmeras se incrementarán... ...tendrán colores nuevos... ...los puntos de lanzamiento aumentarán... ...y la palmera de la Virgen... ...subirá... ...o se intentará que suba más alto... ...se abra más... ...y su color... ...y su color sea... ...mucho más brillante... ...los pirotécnicos... ...han trabajado para lograr este objetivo. Sí, la palmera ya la tenemos terminada... ...y lleva más de mil cohetones... ...y este año vamos a ver si, si alcanzamos... ...estamos con las pruebas... ...si alcanzamos un radio de puntos metros de apertura... ...con una altura de 300 y 350 metros... ...y y, y, y a que dure por tener ello durante 25 segundos. ...y buscar creo, con los productos como el nombrante del mandé y todo eso ...de más más luminosidad y que más, más brillora al blanco al blanco de la palmera pues nada más acabar la ni del albam las terrazas se irán vaciando de familias y visitantes que tras disfrutar de la sandía bajarán a la calle para participar o ver la carretilla Un espectáculo también tradicional que comenzará en esa zona acotada, situada en el Lord del Monllo, a la una y cuarto de la madrugada. La Asociación de Carretilleros espera la participación de un centenar de personas que entrarán a la zona acotada y está previsto repartir entre el público 400 kilos de sandía, según nos va a comentar hoy en la entrevista el presidente de la Asociación, Jaime Sánchez. Bueno, eh, nosotros eh, confiamos con los que anualmente vienen visitándonos, que están 90, 100, 110. Eh, en, sin embargo, en, la, en el listado de todos aquellos que han hecho los cursos hasta el día 6, que fue el último día, eh, está por los 450. Pues con la ANI del Alba comenzará el domingo la véspera. ...y el lunes la festa... ...los días grandes del Misteri... ...que serán retransmitidos en directo por Tele-Elch... ...como venimos haciendo desde hace 35 años... ...este año las representaciones son más deseadas... ...porque elche ha estado 2 agosto sin celebrar su festa... ...sin participar el pueblo ilicitano en ella... ...otorgándole ese sentimiento de identidad... ...que la hace universal y que sirvió el Misteri, para que la UNESCO estrenase esa lista de Patrimonios Inmateriales. Y este año, además, es especial porque se está rodando una película documental por parte de los cineastas, el ilicitano Pablo Mas y Manuel Gutiérrez Aragón, para inmortalizar el momento actual de la festa en el siglo 21. Anoche se inició, estamos escuchando el primer ensayo a puerta cerrada en Santa María y esta fue la primera de las ovaciones del pueblo ilicitano. Seguiremos, eh, continúa esta noche también el segundo ensayo general y el sábado a las 5 el tercer y último ensayo para, como hemos dicho el domingo, representar la Vespra y el lunes la Festa. Y el concurso de Mascletaes continuará, excepto el sábado, que no se podrá disparar en el Paseo de la Estación porque hay que preparar ese espacio para la Coetá de la Nid del Alba. También los conciertos del fin de semana seguirán llenando la barraca popular de jóvenes. Anoche actuó Juan Magán y ayer se tuvo que celebrar otra junta de gobierno extraordinaria para adjudicar el contrato del concierto de Barry Brava por más de 28.000 euros. El grupo actuará mañana sábado a la una de la madrugada. Y el domingo, durante la Nid del Arroa, será la última noche de la barraca porque el lunes se cerrarán los actos con el lanzamiento del Castillo de Fuegos Artificiales a las 12 de la noche desde el Puente del Ferrocarril, a cargo de la pirotecnia Turis, la ganadora del último concurso de las mascletaes de 2019. Y mientras tanto, en el Paseo de la Estación, pues continuará instalado el tradicional racó gastronómico. Ayer se inauguró y allí estuvo nuestra compañera Yanire Perona. Y esta es su crónica. Muy buenos días. Buenos días, ross Pues tras el éxito de Festiel, por el que han pasado más de 70.000 personas estos días, se inauguró ayer el tradicional racó gastronómico, que abrió sus puertas en el paseo de la estación para recibir en los días grandes de las fiestas a miles de ilicitanos y visitantes. Las diferentes carpas que ofrecen gran variedad gastronómica y a precio muy asequible, comenzaron a dar servicio ayer día 11 y estarán hasta el próximo día 15 de agosto. Abrirán todas las las mañanas de 12 a 5 de la tarde y por las noches estarán de 8 a 2 o 4 de la madrugada dependiendo del día porque recordamos que tras el servicio de cenas se ofrecerán también copas, todo ello acompañado de música para amenizar y disfrutar al máximo de este tramo final de fiestas. Y Rose, en la inauguración acudieron los ediles y el alcalde, que espera que el racó tenga una acogida aún más contundente que la del Festielch, por ser los días de máxima expresión de las fiestas. González aseguró que estos días el paseo de la estación se convertirá en el epicentro de diversidad, versión, encuentro y un momento para disfrutar de la gastronomía. Lo escuchamos. Ahora comienza el Racó que tiene la misma finalidad, el mismo objetivo, pero que tiene un acento mucho más fundamentado basado en la gastronomía local. Por lo tanto, ambas iniciativas son dos piezas claves de nuestras de nuestras fiestas orientadas por una parte a promocionar establecimientos y actividades económicas asociadas a la hostelería y a la restauración, pero también que tienen como finalidad favorecer la convivencia, ser punto de encuentro y favorecer que quienes vienen a disfrutar de las fiestas de Elche tengan un lugar donde disfrutar. Pues hoy viernes se inaugura otro punto de ruido para las fiestas... ...la zona indie a las 12 del mediodía... ...en el patio del colegio Candalix... ...estará abierta hasta el domingo con actuaciones y food tracks... Eh, ...o sea comida mmm, eh, pues durante todo el día... ...hasta el domingo con entrada libre... ...a la una del mediodía arrancará con el concierto de Glass... ...y esta noche actuarán varios DJs... ...y el Club Camelot a partir de las 12 de la noche... Y ayer moros y cristianos terminaron sus actos festeros y su presidente Julián Fernández hizo balance muy positivo de estas fiestas por la gran participación de público registrada en todos sus actos. Además anunció que van a pedir al equipo de gobierno que el pregón el año que viene vuelva a celebrarse el 5 de agosto para tener así más días de fiestas. Ha un acierto adelantar el pregón, ha sido un acierto creo que... Hemos conseguido llenar la Plaza Ibais dos veces, una vez con el pregón y una segunda vez con la entrada de bandas y la intervención de la marcha caravana. Creo que hemos encontrado un lugar especial para poder hacer fiesta y creo y, y me gustaría que el Ayuntamiento mantuviera adelanto del pregón antes de las fiestas. Pues ayer esta asociación entregó los premios de su concurso de escaparatismo para el comercio. De los participantes, Tijeras Verdes, la tienda de costuras y bordados, es quien recibió el premio especial, dotado con 1.000 euros. El premio Alardo, con 500 euros, se lo llevó Farmacia Fernando Luengo. Y el premio Embajada, también dotado con 500 euros, lo recibió la tienda de reparaciones de móviles Ilisat. ...pues tras los moros y cristianos... ...ahora es el turno de las comisiones de fiestas... ...ayer se estrenaron a lo grande... ...con la gran charanga... ...el inicio fue... Brillante, espectacular, nos anunciaba lo que iba a venir después, mucha diversión, disfraces originales y mucho humor. Los zancudos y los playmóviles gigantes y luminosos fueron los que encabezaron un desfile en el que participaron 5.000 festeros de las 19 comisiones de la ciudad, con mucha crítica al momento que estamos sufriendo, por el incremento de los precios y en clave local por las obras que se están llevando a cabo. ...a un año vista de las elecciones municipales... ...obras como las de los carriles Bici... ...o la pasarela de Carrús hasta el río Vinalopó... ...también se criticaron las plagas de palomas y ratas... ...en el barrio de Altavix... ...el cambio climático por los incendios... ...que están arrasando el país y parte de Europa... ...y la contaminación de nuestros mares y océanos... Oceanos, ...también estuvo presente... ...así como de nuestros bosques... ...también hubo críticas contra el maltrato animal... ...o la invisibilidad... ...de las enfermedades mentales... ...hoy a mediodía... ...en nuestras instalaciones de tele ...entregaremos por primera vez... ...el premio a la mejor crítica local... ...del desfile de la Charanga... ...las comisiones de fiestas además tienen... ...este viernes otro desfile... ...a las 9 de la noche... ...en la calle Maestro Albéniz... ...la Batalla de las Flores... ...y la mascletá nocturna... ...que se va a disparar a las 10 de la noche... ...en el Paseo de la Estación... ...estará dedicada... ...a las reinas y a las damas. Y cerca de 2500 personas han pasado ya por el Ágora Eliquetana de pobladores que se inauguró el lunes en la rotonda del Parque Municipal y que va a permanecer abierta hasta el hasta el lunes para redescubrir de una forma lúdica las civilizaciones fenicias, ibéricas, griegas y romanas, todas aquellas que se asentaron en esta zona. El Ágora cerrará, como decimos, sus puertas el lunes. Y es momento de informar de los cortes de tráfico previstos para hoy viernes. Es una noticia que nos trae cada día María José Aranda, de la Policía Local. Policía Local informa. Con motivo de nuestras fiestas patronales, el viernes 12 de agosto el puente del ferrocarril se cortará a las 8 de la mañana y se normalizará el tráfico en la avenida tras la limpieza de la mascleta nocturna de medianoche. Por este motivo, en ese mismo horario se cortarán al tráfico las vías de confluencia y a partir de las 10, Nuestra Señora de la Cabeza y desde las 15 horas, Maestro Albéniz y Pizarro. Además, Maestro Albéniz se volverá a cortar a las 17 horas para la Batalla de las Flores y de 23 a 6 horas para la instalación de barras junto con la calle San Vicente. También está previsto un pasacalles a las 9 en San Antón y a las 3 de la tarde en La Zapatillera. Recuerden,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 Pues lo han escuchado, las barras salen también a la calle. Al margen de las fiestas, ayer preguntamos al concejal de Comercio, Felipe Sánchez, cuál es el impacto que está teniendo en Elche para este sector el polémico plan de ahorro energético aprobado mediante decreto por el gobierno de Pedro Sánchez y que hace dos días entró en vigor. Es una noticia que nos va a contar iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El decreto de ahorro energético del Gobierno Central ha entrado en vigor con medidas como apagar las luces a las 10 de la noche de los escaparates y el alumbrado de edificios públicos que estén desocupados, así como limitar en los comercios y espacios públicos el uso del aire acondicionado a 27 grados en verano y a 19 la calefacción en invierno. En Elche, la mayoría de comerciantes ya apagan sus escaparates por la noche. Sin embargo, el sector en el sector inquieta más tener que regular ...la temperatura... ...según el Edil de Eficiencia Energética... Recientemente los comerciantes han mantenido una reunión para tratar esta nueva norma y se muestran predispuestos a implementar estas medidas para ahorrar energía. Según han informado desde el ayuntamiento, sus edificios también están ya aplicando las medidas. Sin embargo, la norma es flexible y da una semana de plazo para adaptarla si tienen como fin garantizar el suministro de energía de cara al invierno a consecuencia de la guerra en Ucrania. Vaya parte de los comercios... ...sus escaparates se apagan durante la noche... ...no están encendidos porque no hay... ...no hay clientela que pasea por las calles... ...en esos momentos... ...sí que verá que estaban unas fechas un poco distintas... ...a coincidir con nuestras fiestas... ...que hay más gente por la calle... ...pero normalmente se suelen apagar... ...y lo que había era pues bueno... ...disposición a cumplir con él... ...con esta obligación que hay ahora legal... ...también es verdad que con inquietud... pues con, ...más que por el apagado de los escaparates... ...quizás con las temperaturas de los, de los establecimientos pero esperemos que poco a poco, bueno, pues nos vayamos adaptando a esta nueva realidad que nos toca vivir. Y más asuntos. El Partido Popular ha pedido desinfectar de manera extraordinaria algunos puntos o barrios de la ciudad para acabar con la plaga de cucarachas. Según la concejal Elena Bonet, son muchos los vecinos que se quejan de la aparición de estos insectos, sobre todo por las noches debido a las altas temperaturas. Bonet le ha pedido al a la concejal de Sanidad que refuerce la desinsectación en la Diagonal, Reina Victoria o poeta Miguel Hernández, que es donde... Más quejas ha habido. Las altas temperaturas están haciendo que estos insectos aparezcan de una manera muy incómoda y muy molesta en muchas calles de nuestra ciudad. No solo es incomodidad, son los insectos que pueden también afectar a la salud de las personas. Por lo tanto, solicitamos al equipo de gobierno, a la concejala de Sanidad, que actúe. Y que no nos vengan a hablar de que ya tienen calendarios previstos. Eso nosotros ya lo conocemos. Pero en estos momentos se necesita una actuación extraordinaria de desinsectación. Por lo tanto, el equipo de gobierno, la concejal, que se ponga las pilas y que actúe. No. Y en la página de sucesos les contamos que el uso de drones salva muchas vidas en la Comunidad Valenciana. Esta misma semana le salvó la vida a una joven de 19 años que fue arrastrada por las corrientes marinas en Santa Pola. Se encontraba ya... ...exhausta cuando un dron la localizó... ...y le lanzó en cuestión de segundos por los salvavidas... ...para que pudiera mantenerse a flote... ...hasta la llegada del equipo de socorrismo... ...este servicio de rescate con drones... ...es parte del proyecto Plages Segures de la Generalitat... ...que está presente en 20 municipios valencianos... ...aseguran que en menos de un minuto... ...el dron localizó a la joven... ...que quedó atrapada por esas corrientes marinas... ...y el primer chaleco salvavidas que le lanzó no se infló... ...pero había otro de, de repuesto que sí funcionó... ...tras el rescate la propia joven se acercó al piloto del dron... ...para agradecerle su rápida actuación... ...porque según la propia víctima el dron le salvó la vida... ...porque ya estaba demasiado cansada... ...y la corriente no le dejaba salir del mar... Durante este verano, los drones de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ya han asistido a 87 emergencias en toda la comunidad, gracias a los 637 vuelos realizados sobre un total de 1.600 kilómetros de costas recorridos. Y la colaboración ciudadana fue clave para detener a un camionero... ...que conducía bajo los efectos del alcohol... ...haciendo zig zag por toda la A7, la autovía a la altura... ...de la salida del aeropuerto de Elche... ...el camión iba de un carril a otro, saliéndose de la calzada... ...y la Guardia Civil consiguió pararlo a la altura del Realengo, en Crevillén... ...le realizaron el test de alcoholemia y arrojó una tasa... ...que superaba el doble de lo permitido... Al conductor de 36 años se le imputa un delito de conducción temeraria y otro por conducir bajo los efectos del alcohol. Fue puesto a disposición judicial y se enfrenta ahora a penas de prisión de hasta dos años y la privación del carnet de 1 a 6 años. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.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 ...hasta 3.000 euros de descuento... ...al cortamotor... ...concesionario San John. Seis minutos quedan para llegar a las siete y media... ...es momento de dar paso a la crónica deportiva... ...con Paco Gómez... ...quien nos cuenta cómo Francisco prepara ya... ...a sus jugadores de cara al encuentro... ...del próximo lunes... ...contra el Betis, el Elche-Cierra... Eh, los primeros partidos de la Liga que comienza hoy. También nos hablará del próximo fichaje que ya parece que se acerca. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Varios frentes abiertos en el Elche Club de Fútbol. Por una parte, el equipo preparándose ya para el estreno liguero. Hoy arranca la liga, pero el Elche la cerrará en la primera jornada el lunes a las 9 y media de la noche en el Benito Villamarín. Para ese partido, Francisco tiene las bajas de Lucas Bollé... Pastore y Gonzalo Verdú, aunque en el caso de Lucas Bolley y Pastore podrían estar para la próxima jornada o máximo la siguiente, esas son las previsiones. Por otra parte, el capítulo de fichajes, la dirección deportiva acelera para darle a Francisco más futbolistas. El Elche podría apuntalar su lateral derecho, una en este caso posición importante, con el fichaje de Paul Lirola. Eh, futbolista catalán del olympique de Marsella que mañana cumple 25 años eh, bragarnic eh, está negociando con el cuadro francés para que llegarse cedido esta temporada lirola se formó en la cantera del español al igual que carlos clairc y Edgar badía de ahí llamó la atención del filial de la juventus con el que fichó en la temporada 15 16 tras estar cedido previamente. Desde Turín dio el salto a la Serie A con 19 años cuando fichó por el Sassuolo, donde estuvo tres temporadas. Posteriormente estuvo dos campañas cedido en la Fiorentina hasta que el club italiano se hizo con su traspaso en la 2021, pero para cederlo al Olympique de Marsella, donde ha estado las últimas eh, dos temporadas desde que lo compraron la pasada campaña. El Olympique de Marsella pagó 6 millones y medio de euros. Paul Lirola eh, también formó parte del equipo que ganó el europeo solidario sub-21 con la selección española en 2017. Tiene contrato con el Olympique hasta 2026. La pasada temporada jugó 34 partidos afianzándose en el lateral Derecho, las negociaciones están muy avanzadas y llegaría para meterle competencia a Lyle Palacios. Por otra parte, el Club Elicitano sigue negociaciones con el Fútbol Club Barcelona para la cesión de Alex Collado, futbolista formado en La Masía y que ya estuvo cedido la temporada pasada en el Granada durante la segunda vuelta. De la liga se trata de un medio centro extremo zurdo eh, que eh, sin duda podría venirle muy bien al cuadro blanco y verde por su parte ayer fueron presentados Carlos carloslerc y ro Martí los dos futbolistas que proceden del levante en el caso del cotizado delantero se le preguntaba el por qué eligió la opción del Elche teniendo varias ofertas importantes Yo personalmente, eh, desde que tuve la propuesta del de Elche, la verdad que, que soy una persona que seguía mucho por sensaciones ¿no? y desde el primer momento me transmitió eh, pues eh, que, que la verdad que estaba haciendo un gran esfuerzo por mí. Eh, pese a tener otras ofertas y otros intereses, eh, me demostraron ¿no? que, que para ellos iba a ser importante y bueno eso fue un poco lo que lo que decantó el, el venir aquí, ¿no? el, el notar ese cariño y ese esfuerzo que estaban haciendo por mí y, y bueno también dar las gracias no por por darme la oportunidad de seguir convirtiendo en, en primera división. Palabras de Roger Martí que podría ser titular el próximo lunes en ese estreno en liguero de los blanquiverdes. Hasta luego. El tiempo en Terelch Radio Marca, con Vicente Bordónalo. Colaboran Autofima y y la Baquería del Candels. Bueno, buen día. Hoy ya comienza a avanzar la cresta de aire sahariano que va a garantizar el ascenso de las temperaturas. De hecho, la Agencia Estatal de meteorología para hoy viernes ya ha activado el nivel de aviso amarillo por temperaturas en torno a los 36 grados. Mañana sábado aviso naranja por temperaturas de 41 grados y el domingo 14 aviso amarillo por temperaturas en torno a los 36 grados. Hemos tenido una noche tropical en buena parte del territorio, a ausencia de viento, de nubosidad, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, han rondado los 24 grados, en el sur del Gandael, temperaturas algo más llevaderas, en pedanías, en torno a Matola, Derramador, Valverde hemos alcanzado los 19 grados, 23 grados en Torreano, La Valla, La Marina 21 en El Altec, en Santa Pola, la temperatura no ha bajado de los 24 grados, hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielo cielos despejados, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y hoy alcanzaremos temperaturas diurnas eh, más elevadas que las de ayer, máximas que aquí en la ciudad, van a rondar los 35 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 35-36 grados. Mañana sábado, con la cresta de aire sahariano, se disparan las temperaturas, viento flojo de poniente que nos va a acompañar hasta las horas centrales del día, máximas que podrían superar los 41 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 26 grados, por lo tanto noche ecuatorial, veremos intervalos de nubosidad, tormentas en el interior del sureste ibérico para el domingo, ambiente mucho más soleado, se activará el viento flojo de sureste, las temperaturas máximas van a rondar los 36 37 grados y a partir del lunes 15 comenzará a retirarse la cresta de aire sahariano, las temperaturas ya no superarán en buena parte del territorio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 Pues cuando pasa un minuto de las siete y media de la mañana, vamos a disfrutar de un clásico de Tony Remis. Un clásico que fue un éxito allá por la década de los años 60. Cuando tuve rayo, dime cuándo, cuándo, cuándo, L'anno il giorno e l'ora ancora, forse tu mi bacerai, ogni te attenderai, fino a quando, quando, quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non so per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando E va cantando mi de rai non ci lasceremo mai La vida senza te Dimmi quando tu verrai Dimmi quando, quando, quando E baciando mi dirai Non ci lasceremo mai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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Like Skies... El Misteri ya ha comenzado, con los ensayos generales a puerta cerrada. Y este domingo se abrirán de par en par las puertas de Santa María, para representar la Festa de Elche. La Festa, ese sentimiento de identidad del pueblo ilicitano como parte de la comunidad humana. Es como lo define Manuel Rodríguez, doctor en filosofía y alcalde de Elche a finales de los 80 y principios de los 90. El Misteri de Elche es lo opuesto a la bomba atómica. Es lo que dijo Salvador Dalí tras ver la representación del Misteri en Santa María. Muy buenos días, Manolo. Hola, buenos días, buen día. Bien, pues la fiesta de Alchavuelto. Y tú con ella al programa La Glorieta. Así que, bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias eh, por invitarme. Y bueno, pues siempre es un placer el hablar de las fiestas, porque es, en definitiva, es hablar del pueblo también, claro. Porque claro. ya decía Joan Fuster que realmente un pueblo se le conoce fundamentalmente de una manera especial... ...cuando se conoce también la fiesta de ese pueblo. Pues vamos a conocernos un poco más, porque primero, antes que nada... ...Manolo, ¿cómo piensas participar este año en la fiesta? Bueno, pues la participación, la que como cualquier ciudadano pueda tener... ...asistiendo a la representación de a la fiesta, ¿no? El día eh, a la vespa, el día 14 y la vespa el día 15 y por otra parte pues eh, como miembro del patronato que soy debería estar en la, lo que es el acompañamiento que se hace a los eh, del eh, al concejo desde la iglesia de desde la misa San Sebastián hasta Santa María y por otra parte pues naturalmente participando en la procesión de la Virgen el día 15 eh, asistiendo a la misa de que se, me imagino que esa celebrada el señor obispo y, y bueno y asistiendo naturalmente a la ...al acto de, de, la, de la festa... ...que es el día 15... ...o sea que yo creo que pone pues... Eh, la, ...la manera como que como se puede... ...y se debe yo creo que... ...asistir y por otra parte pues naturalmente... ...asistiendo también... ...a lo que ya son actos propios... ...de las personas que estamos en el patronato... ...como es la sesión que habrá el día 13... Eh, ...en el ayuntamiento... ...a las 12 de la mañana... ...y, ¿Y, y por cuál? tanto pues... Sí. ¿Y, y cuál va a ser eh, tu lugar para ver la tribuna la tribuna de las autoridades es el lugar que te has merecido bueno la verdad es que este año no lo bueno eh, siempre normalmente pues me invitan ahí y tal no pero bueno yo creo que este año estaré en la tribuna del ayuntamiento seguramente el día 15 el día 13 me invitaron también en otra radio a fin a, a, a, a comentar el, el tema del misterio ...como está siendo ya tradicional... ...y por otra parte... ...y entonces desde ese punto de vista... ...el día 13 estaré pues comentando... ...estas cosas y mañana el día 12... ...pues tampoco me he previsto iré por allí... Y, ...pero a mí también el Misteri... ...me gusta verlo desde diversos ángulos... ...¿no?... ...y al mismo tiempo pues estar en contacto... ...con la gente que va a ver el Misteri... ...y ver sus opiniones... ...es decir que a mí ahora mismo... ...en fin, el tema de estar en un lugar... ...más o menos digamos destacado para que te vean, tampoco me interesa, me interesa que se vean Misteri y verlo yo bien y verme a mí y que me vean a mí, pues la verdad es que me, me importa poco. Claro, claro, <risa> es que la, la pregunta eh, te la he tenido que hacer porque después de leer tus muchas publicaciones sobre el Misteri, tú tienes bien claro que su proyección universal va mucho más allá de Elche. El Misteri for es un... es ...una parte de un todo universal... Eh, ...su proyección humana... ...la tienes muy clara. No, claro, yo cre creo que... ...bueno, el misterio tiene un valor... ...bueno, no, no en vano ha sido... Eh, declarado patrimonio de la humanidad... ...o grado de la humanidad... ...y el primer patrimonio grado de la humanidad... ...y si me apuras... ...el motivo de que se crease esa figura... ...de patrimonio o grado de la humanidad... ...cosa que en él no se dice nunca... ...no sé, por intereses de unos o de otros... ...o por ignorancia, pero bueno... Yo creo que hay que ponerlo eso de manifiesto. sí Pero claro, hay una cuestión. No se trata tanto de que el misterio haya sido declarado patrimonio y tal. Es que lo es. Lo es por muchas razones. ¿no? Porque primero, eh, el misterio de Elche eh, trasciende lo que es la realidad del pueblo de Elche por una razón muy sencilla. Primero porque está muy vinculado a Elche. Es decir, que, curiosamente, la vez lo más universal, por otra parte, es lo más local. ...y lo más identitario, que es lo más local también... ...es aquello que se participa con los otros... ...porque a veces tenemos unas polémicas absurdas... ...por ejemplo cuando en España muchas veces oímos ...bueno, es que la identidad y mi identidad... ...y parece que mi identidad sea como un bocijo que uno tiene... ...que nada más que puede ver él, ¿no? No, mire, la identidad es lo más propio de uno... ...pero generalmente cuando queremos manifestar... ...la identidad de una comunidad... ...¿qué es lo que hacemos? Pues manifestamos aquello que es lo más universal de esa comunidad... ...es decir... Eh, la cultura hispánica, ¿qué ejemplo pone normalmente cuando, eh, fin, de cara al exterior? uno pues el Quijote Cervantes, ¿por qué? Porque es lo más universal, es lo más propio y a la vez lo más universal. Para que se enteren los independentistas, ¿no?, de cualquier rincón de España y del mundo. La palabra, yo siempre digo a los independentistas y a los no independentistas, yo siempre digo lo mismo, la palabra identidad significa semejanza y no hay por qué uno puede ser mantener su identidad y profundizar en ella, pero no tiene por qué estar buscando las diferencias, a mí me parece absurdo. Por ejemplo, la identidad de una de las señas de identidad de España naturalmente es del español, pero es que de Cuba también es el español y por tanto que vamos a buscar las diferencias que tenemos con Cuba es de, es de, me parece absurdo. Es decir, yo creo que hay que buscar en la profundidad de la identidad es donde se encuentra la universalidad. Yo creo que en ese sentido el misterio, pues, no, pues fíjense que es una, es la fiesta del pueblo, porque fundamentalmente es la fiesta de la ciudad de Elche. El modo como la fiesta la gente de Elche celebramos la, la Asunción de la Virgen. Bueno, y esa esa fiesta de la Asunción, pues resulta que está totalmente enraizada en el pueblo de Elche. Pero al mismo tiempo, esa fiesta de la Asunción se ha convertido en el seña de identidad de lo que es el pueblo valenciano. ¿eh? Como ya decía John Fuster, ¿no? O cuando realmente la manifestación única que teníamos durante siglos en que se manifestaba la lengua, la cultura, etcétera era la fiesta del Elche, ¿no? La fiesta de Elche, ¿no? Entonces, de alguna manera muy especial. Y por otra parte, pues, claro, el misterio por otra parte significa que es la continuación que existe del Teatro Medieval Europea, la única obra que ha persistido a lo largo del tiempo, es decir, que se ha representado en continuidad. Y entonces, pues, tenemos naturalmente que es la representación de lo que es el origen del teatro del teatro en Europa uh -huh. y al mismo tiempo es tiene participa de todo lo que es la liturgia de la iglesia porque es la fiesta del asunción que, bueno, la fiesta de Asunción probablemente venga del siglo IV, ya. pero vamos, si no antes. Pero, pero no tenemos tiempo para, para remontarnos a los orígenes ni tampoco explicarlos. Lo que estás comentando eh, está bien claro que el drama asuncionista lo compartimos con el resto de Europa. De Europa y del mundo, ¿eh? en gran parte. Pues eh, también has utilizado otra definición la de salvador dalí que me encanta claro. dijo nada más ver la representación de santa en santamaría que la fiesta es lo contrario a la bomba atómica ¿Cuándo dijo estas palabras salvador dalí cuando estuvo aquí yo en elche recog... yo, yo yo lo tengo recogido pero eh, vamos en, eh, ahora mismo tengo presente el artículo que yo recogí cuando se hizo la cho la, la, la edición de la, de la revista fiesta de elche ...y estaba entonces de concejal de cultura... ...creo que es del año 1985... ...y ahí se recogió... ...ese texto de Salvador Dalí... ...o sea que naturalmente es anterior... ...pero vamos, no sé, sería de los años... ...de setenta y tantos... Uh -huh. y, ...y se recogió... ...vamos, yo ahora mismo tengo presente... Ese, esa eh, ...cómo se recogió en esa antológica ¿no?... ...y fue cuando acabó... ...y claro y además tenía pleno sentido... es decir la Asunción de la Virgen es una parábola muy bonita, porque lo que significa es que lo que salvamos no es la ideología, no es la idea, no es el espíritu, sino es la persona completa, el cuerpo y el alma. Entonces, eh, cuando se declaró el dogma de la Asunción en el año 1950, hay que tener en cuenta que había acabado la Guerra Mundial. La Guerra Mundial, fíjese que eh, Hitler, la dictadura de Hitler, mató. ...a millones de personas por crear una raza pura... ...una raza nueva, o sea, la, por acabar con la, la raza ideal... ...bueno, y con eso mataron a millones de personas... ...por la idea, por la idea de una raza... ...por una ideología absurda, ¿no? Por otra parte, Stalin murió mató a muchísimas personas... no ...a millones de personas que murieron... ...precisamente porque quería crear el hombre nuevo... ...otra vez, por las dichosas ideologías tiene que sacrificarse a la persona. Eso es absurdo. Y por otra parte, pues en el año 45 tiran, además en el mes de agosto, cerca de la fiesta de la Asunción, la bomba atómica las bombas atómicas de Niyosima y Nagasaki, porque había que poner una ideología, otra vez lo mismo, ¿no? En este caso, la ideología liberal. Bueno, yo creo que realmente la, la, la, la Asunción de la Virgen, por, por eso se lo dice Salvador Dalí, la Asunción, es lo contrario justamente de la bomba atómica que todo destruye porque los nosotros lo que dice lo que queremos es en el misterio de asunción lo que reconstruimos ¿no? es a la persona completa lo material y lo espiritual Es salvarlo todo es ¿eh? salvar en todo el mundo el mundo que tenemos ¿no? y entonces desde ese punto de vista salvador dalí decía que, eh, que, que en fin que la que la festa él le recordaba ...que la función es precisamente ese misterio de la salvación... ...de lo material y de lo espiritual. Y bueno, y yo creo que en estos momentos en que estamos viviendo otra vez... ...el fantasma de la guerra y metidos aquí en Europa... ...pues yo por eso hago reflexión ese último artículo... ...precisamente de cómo la, el misterio y la fiesta... ...puede ser un lugar de encuentro de la gente... ¿eh? ...en vez de estar planteándonos elementos de separación... ...porque esa fiesta se celebra en Ucrania y se celebra en Rusia también, y por tanto, eh, de, bueno, yo creo que está bien reflexionar ¿no? sobre lo que son las cosas que nos unen y no las barbaridades que nos están separando. Cuánto te agradecemos que des este significado tan importante, salvar el mundo al Misteri de Elche en 2022, el año que lo recuperamos después de estar dos sin la Festa de Elche. Efectivamente, porque es que hay que darse cuenta una cosa también, el misterio del Che si en gran parte existe, bueno, la historia, ¿no? Es porque eh, porque tiene mucho que ver con el cuidado, con el cuidar de la propia ciudad. Mira, el, la, cuando en el año 1530 el ayuntamiento, era la, la cofradía que le hacía el misterio, las funciones no tenía dinero y se dirige al ayuntamiento, el ayuntamiento hace una cosa muy bonita en la respuesta. Dice que se da una subvención, bueno, dice, o sea, para subvención, o no, sea, no, un un dinero, ¿no? Para Eh, dorar ni la cabida pero lo que hoy día llamamos la laceli donde suela virgen no y por qué de por qué dice porque la, eh, porque la virgen es la patrona de la ciudad que nos tiene que cuidar siempre de todos los males los males contagiosos otras epidemias etcétera desde ese punto de vista uh -huh. el mise no existe porque la porque eh, porque vivimos la sociedad e boyante y eco no, eh, existe porque es una manera de precisamente eh, pedir y procurar por la propia protección de la, de la ciudad y el propio cuidado de la ciudad. Pues nos Yo quedamos abriría con... mucho sí. también eh en sí. muchos aspectos de de reflexión. Manolo, pues nos quedamos con eso también, en la protección que nos eh, alberga cada año la fiesta delche. De gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a vosotros y feliz fiestas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Restaurante La Llaguna by Pilsen Felicita a todos los helicitanos en sus fiestas patronales.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 Nueve minutos para llegar a las 8 de la mañana y hoy en la crónica deportiva de Paco Gómez eh, tenemos las declaraciones de, de los nuevos fichajes de Roger Martí pero también eh, la información sobre cómo se está avanzando en otro fichaje. Nos lo cuenta Paco Gómez. Hola, buenos días. Varios frentes abiertos en el Elche Club de Fútbol. Por una parte el equipo preparándose ya para el estreno liguero. Hoy arranca la liga pero el Elche la cerrará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 los 35 grados. Martes, miércoles, jueves se normalizan los valores térmicos a 32 o 33 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordónano. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Candeltz.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de 5 horas pico... ...y eso te puede hacer ahorrar unos 249 euros al mes en vivienda... ...y 2.012 euros al mes en industria... ...datos de generación según PVGIS... ...y precios según Red Eléctrica de España y OMIE... ...siendo el potencial de ahorro anual de 1.940 euros... ...para una instalación tipo en vivienda... ...y de 15.300 euros al año... ...para una instalación de 50 kilovatios en industria...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 ...son las 8 en punto de la mañana... ...hemos llegado a la segunda hora del programa... ...La Glorieta de este viernes 12 de agosto... ...hoy lo hemos escuchado... ...alcanzaremos una máxima de 35 grados... ...y comparado con lo que nos espera mañana... ...no podemos quejarnos... ...el salvado este sábado... ...vamos a superar los 41 grados de temperatura... ...así que será en un día tórrido y caliente... ...cuando comenzará a palpitar... ...el corazón de nuestra fiesta... ...de nuestra fiesta. Y mañana, por la noche de madrugada... ...la Aní del Alba... ...y esta palmera de la Virgen...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 Las primeras ovaciones llegaron al interior de Santa María anoche en el primer ensayo y hoy tenemos las cifras de la Ní del Alba que se va a disparar por primera vez como fiesta de interés turístico nacional y las tenemos porque entrevistamos hace unos días aquí en La Glorieta al pirotécnico Manuel Ferrández encargado desde hace 30 años de lanzar la Ní del Alba. Él nos dijo que se van a quemar mañana más de 2.000 kilos de pólvora, se van a disparar más de 80.000 cohetes, las palmeras se incrementarán y tendrán colores nuevos, los puntos de lanzamiento aumentarán y la palmera de la Virgen se intentará que suba más alto, que se abra mucho más y que su color sea mucho más intenso. Lo escuchamos. Sí, la palmera de la Víctor ya la tenemos terminada y lleva más de mil cohetones y este año vamos a ver si, si alcanzamos con las pruebas, si alcanzamos un radio de puntos metros de apertura con una altura de 300 y 350 metros y alcanzar a que dure por tener ello durante 25 segundos y buscar con los productos como han nombrado el magnesio y todo eso, que de más ...más luminosidad y más brillo... ...al blanco de la palmera. Pues nada más acabar la ni del alba... ...escucharemos esto... ...las terrazas se irán vaciando de familias... ...de turistas también, de los visitantes... ...que tras disfrutar de la sandía... ...bajarán a la calle para participar o ver la carretilla... ...comenzará a la una y cuarto de la madrugada... ...y la asociación espera la participación... ...de un centenar de carretilleros... ...y está previsto repartir en esa zona acotada... ...en el Lord del Moncho, entre el público... 400 kilos de sandía... ...según el presidente de la asociación... ...Jaime Sánchez, al que entrevistaremos... ...a las nueve menos cuarto de esta mañana...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 ...nos esperan todos ellos... ...no cabrían en la zona acotada... ...y con la nid del alba comenzará... ...el domingo la véspera... ...y el lunes la fiesta... ...los días grandes del Misteri... ...que serán retransmitidos en directo por Teleelch... ...como venimos haciendo desde hace mucho tiempo... ...este año esas representaciones son más deseadas... ...porque Elche ha estado 2 agosto... ...sin celebrar su fiesta... ...sin participar el pueblo ilicitano en ella... ...otorgándole ese sentimiento de identidad... ...que la hace universal y que sirvió... El Misteri para que la UNESCO estrenase la lista de los patrimonios inmateriales. Y este año además es especial porque se está rodando una película documental por parte de los cineastas, del licitano Pablo más y del director premiado Manuel Gutiérrez Aragón para inmortalizar el momento actual de la cesta en el siglo 21. Lo que estamos escuchando es parte de la representación del primer ensayo y estas fueron las primeras ovaciones de 2022. Ovaciones que seguirán repitiéndose esta noche a las 10 y mañana también eh, más ta más pronto será a las 5 de la tarde el ensayo general del 13 de agosto. Hay que dar tiempo para la noche, para el inicio de la nida del alba a las 11 y cuarto, a las 11 y media la coheta y a las 12 el lanzamiento de la palmera de la Virgen. Y el concurso de Mascleta es, pues continúa también excepto el sábado. Mañana no se podrá disparar en el paseo de la estación porque hay que preparar ese espacio para la coheta de la Ní del Alba. De hecho, 40 operarios se encuentran ya trabajando en las terrazas en todos los puntos de lanzamiento y mañana con una grúa se subirán los más de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 Y mientras tanto, en el paseo de la estación, continuará instalado el tradicional racó gastronómico. Ayer se inauguró y ahí estuvo Yanire Perona. Muy buenos días, cuéntanos.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 Y ayer moros y cristianos terminaron sus actos festeros con la ofrenda a la Virgen de la Asunción, esa ofrenda de flores, y su presidente Julián Fernández hizo balance. Fue positivo por la gran participación de público que han registrado en todos sus actos. Además anunció que van a pedir al equipo de gobierno que el pregón vuelva a celebrarse el próximo año, el 5 de agosto, para tener así...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 ...mantuviera adelanto del pregón antes de las fiestas. Y ayer se entregaron los premios del concurso de escaparatismo... ...de los comercios de la Asociación de Moros y Cristianos... ...de entre todos los participantes Tijeras Verdes... ...la tienda de costuras y Bordados es quien recibió... ...el premio especial dotado con mil euros... ...el premio al ardo fue de 500 euros... ...fue para la farmacia Fernando Luengo... Y el de la Embajada, también dotado con 500 euros, lo recibió la tienda de reparaciones de móviles Ilisat. Y tras los moros y cristianos, ahora es el turno de las comisiones de fiestas de la ciudad. Ayer se estrenaron, y además, a lo grande, con la gran charanga. El inicio fue brillante, nos anunciaba lo que iba a venir después, mucha diversión, disfraces originales, mucho color y también humor. Los zancudos y los plane móviles gigantes y luminosos fueron los que encabezaron un desfile en el que participaron 5.000 festeros de las 19 comisiones, con mucha crítica al momento que estamos sufriendo por el incremento de los precios, por las obras que se están llevando a cabo a un año vista de las elecciones municipales, por la contaminación del planeta el cambio climático, la contaminación de los mares y también hubo críticas contra el maltrato animal o la invisibilidad de las enfermedades mentales. Y ya conocemos a los ganadores. La Comisión de San Andrés, que criticaba la cantidad de obras que hay en Elche en año preelectoral, especialmente por los carriles bici, se ha alzado con el primer premio. La comisión de Altavix, con el segundo, que criticaba la plaza la plaga de ratas y palomas que hay en los parques del, del barrio. Y el tercer premio ha sido para Puertas Taúllas, que criticaba la contaminación del mar. El jurado ha valorado el vestuario, la originalidad y la crítica también social. Y Teleelch, por primera vez, Vamos a entregar también el premio en nuestras instalaciones, el premio a la mejor crítica local del desfile de La Charanga. Las comisiones de fiestas, además tiene este viernes otro gran desfile. Será a las 9 de la noche en la calle Maestro Albéniz. ...será la Batalla de las Flores y la mascleta nocturna... ...que se va a disparar a las 10 de la noche en el Paseo de la Estación... ...estará dedicada a las reinas y damas... ...pues ese premio especial a la crítica local... ...que va a entregar Teleelch, será en directo... ...como decimos a las 12 y media de este mediodía... ...tanto en televisión como aquí en nuestra emisora de radio... ...de Teleelch, Radio Marca...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 Seguimos con más fiestas porque cerca de 2.500 personas han pasado por el Ágora Eliketana de Pobladores en la rotonda del Parque Municipal para redescubrir de una forma lúdica las civilizaciones fenicias, íberas, griegas y romanas, es decir, todos los asentamientos que hubo antes que nosotros en esta zona. El Ágora va a cerrar sus puertas el lunes 15 de agosto y la entrada, saben ustedes, que es libre para todas las actividades que se llevan a cabo.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 ...la ciudad para acabar con la plaga de las cucarachas... ...según la concejal popular Elena Bonet... ...son muchos los vecinos que se quejan... ...de la aparición de estos insectos... ...sobre todo por las noches debido a las altas temperaturas... ...Bonet le ha pedido a la concejal de Sanidad... ...que refuerce la desinsectación en la Diagonal... ...Reina Victoria o Poeta Miguel Hernández... ...en los lugares donde ha habido más quejas... ...de los vecinos, la escuchamos...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 fue puesto a disposición judicial y se enfrenta ahora a penas de prisión de hasta dos años de cárcel y la privación del carnet de 1 a 6 años. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 Vois moi du personnel champerai quoi Un manoir à Neuchâtel ce n'est pas pour moi o moi la tour eiffel champerai quoi femme à la pa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 La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Orieta con Rosmar Alonso Quedan pues ...concretamente tres minutos... ...para llegar a las ocho y media de la mañana... ...tenemos 25,4 grados de temperatura... ...según la estación meteorológica de Teleelche... ...pero la temperatura hoy subirá a los 35 grados... ...no nos podemos quejar porque mañana... ...subiremos por encima de los 41 grados... ...mucho calor... Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Veremos cómo si refresca para el lunes, porque el partido frente al Betis... Da igual, los dos están muy acostumbrados, quizá el Betis más que nosotros, a jugar con temperaturas de auténtico infierno. Sí, se espera que para la hora del partido, el lunes a las nueve y media, pues hayan treinta grados. Uf. Que a esas horas ya es calorcito ya, pero efectivamente en Sevilla yo creo que están más acostumbrados incluso que aquí. Y la verdad es que va a ser un partido de alto voltaje. Vamos a ver si el Elche Club de Fútbol es capaz de ofrecer una buena imagen y de estrenarse bien, como hizo, por ejemplo, eh, el 19 de abril, cuando ganó precisamente al Betis en el Benito Villamarín. Para ese partido, el técnico sabe que cuenta con tres bajas seguras, las de Lucas Bollé, eh, Javier Pastore, que se espera que para la próxima semana pudieran ya Volver a los entrenamientos con el grupo y la de Gonzalo Verdú, que está convaleciente de su operación. Ahí está, ojo, la duda de Raúl Guti, que se ha resentido en los últimos entrenamientos. Veremos eh, si al final el lunes por la mañana puede subirse en ese vuelo charter. Y los que sí estarán, eh, con toda probabilidad, son jugadores que eh, estaban con molestias y que ya se han integrado en el trabajo del grupo, como son... Los tres extremos, José Antete, Morente y Fidel y el defensa, Pedro Vigas. Por tanto, la atención puesta en ese estreno liguero del Elche Club uh -huh. de Fútbol el próximo lunes a las nueve y media de la noche. Ayer estuviste, oh. en supongo que en la presentación de los dos fichajes de Roger Martí y de Carlos Kler. ¿Ambos estarán también sí. jugando para el próximo lunes? A ver, eh, Roger Martí yo creo que va a ser titular, que va a salir desde el principio. Carlos Kler, lo normal es que empiece en el banquillo teniendo en cuenta que Mojica hoy por hoy está por delante de él. Uh -huh. Pero bueno, que los dos se van a subir al avión y ambos bueno pues reflejaban, recordemos, jugadores que llegan procedente del Levante por su descenso, eh, si no, no estarían seguramente aquí. Eh, ambos reconocían que si están aquí es por el esfuerzo que ha hecho el Elche, eh, sobre todo económico, para contar con ellos. Y bueno, son dos futbolistas, eh, sobre todo en el caso de Roger Martí, que eh, vienen para elevar el nivel de, de la plantilla blanquiverde. Vamos a ver si otros que también pueden llegar, vamos a ver si hoy incluso se pudiera... Anunciar alguno de los fichajes que venimos comentando en las últimas horas. El, el lateral derecho Paul Lirola, de 25 años, podría incluso hoy pasar el reconocimiento médico. El Olympique de Marsella y el Elche tienen ya un acuerdo para sucesión con una opción de compra la próxima temporada de 8 millones de euros. Es un lateral derecho de presente y de futuro. Pues es, eso ya está hecho. Bueno, no, de hecho no está nada. ¿No? no También estaba hecho lo de Collado y era el jugador del Granada. Yeah. Hasta que no se firma no hay nada hecho. Así que habrá que esperar a que el club eh, lo pueda anunciar y solo lo va a anunciar si finalmente se firma. Los acuerdos verbales no sirven para nada. Hoy en día, antiguamente había un apretón de manos y estaba uh -huh. todo hecho. Hoy en día no. Hoy en día tiene que estar la firma en el contrato presentado en la Liga y a partir de ahí el club lo hace oficial. Así que bueno, es una opción... Muy real, la de Paul Lirola, que además ha estado viene del fútbol francés y ha estado en el fútbol italiano, en la Fiorentina, en el Sassuolo y en la Juventus. Tiene un bagaje muy interesante. Y luego también la otra opción que el Elche maneja para el extremo izquierdo o media punta es Alex Collado, un centrocampista alemán. ...de 23 años, de mucha calidad... ...Xavi no cuenta con él para el primer equipo... ...y el Barça y el Elche... ...han llegado a un acuerdo para la cesión... ...pero el futbolista todavía no acaba de dar el sí... ...porque el Barça le ha ofrecido... ...otro año más de renovación... ...para cederlo al Elche y el, el jugador todavía no está de acuerdo en ese año de renovación. Pero bueno, son nombres que están ahí. Eh, eh, estamos viendo que el retrato robot de los futbolistas que busca el técnico son jugadores jóvenes, 23, 24, 25 años, con presente y con futuro para uh -huh. sacarle rendimiento económico, que esa es la estrategia clara del, del propietario del Elche. Pues esperemos que acierten, que no se equivoquen en los fichajes. Eh, importante, ¿con qué declaraciones te quedas tú ayer de Carlos? Kler y de Roger Martí. Mm, que ¿De lo... ¿Cuáles habéis destacado? Sí, bueno, en, en, que en el plano físico, a pesar de que Carlos Kler no ha hecho toda la pretemporada con el Elche, está al 100%, que está para jugar y que su lesión está completamente olvidada. Y en el caso de Roger Martí, eh, que le gustaría cumplir con esa media de 10-12 goles que ha venido haciendo en el Levante. Allá lo firmamos, porque aquí, por sí. ejemplo, el año pasado el máximo goleador fue Peremilla con 8, si no recuerdo mal. O sea que un futbolista que en primera te garantice 10 o 12 goles es muy buena cifra y ojalá que la pueda conseguir. Y ojalá esos goles eh, sirvan para claro. seguir manteniéndonos en primera división. ¿Cómo va la campaña de abonos hoy? Ya no ha habido eh, anuncio de haber llegado a los 23.000, el último anuncio fue el domingo pasado 22.000. O sea que se ha estancado. Se ha estancado y, y yo creo que se puede eh, todavía dar, se le puede dar un empujón eh, si llegan algunos fichajes y sobre todo si el equipo el lunes Eh, consigue un buen resultado frente al Betis. De todas formas, uh -huh. rozar los 23.000, como estamos rozando, yo creo que ni el más optimista lo hubiera pensado. ¿Y, y siguen eh, con la intención de estrenar esa camiseta del centenario el lunes? Claro, claro. No, no la retiran, ¿no? ¿Cómo van a retirarla <risa> si están encantados con ella? No, no, por eso ver, lo han presentado. Eh, estarán ellos encantados. Sí, sí, ellos, o sea, ayer el presidente decía que es, que le encanta que, ¿no? le encanta, que está muy bien. O sea, que y además han pedido al Betis, como el Betis tiene los verde y blancos que ver si de alguna manera ellos pudieran lucir su primera equipación porque estratégicamente al Elche le interesa empezar con su primera equipación el lunes porque claro es televisado y el impacto para la venta entienden que sería muy bueno. Bueno pues los dejaremos con ese código de barras. Paco, importante, la afición como está en redes sociales, ¿les gustan eh, los eh, fichajes al escollado, Lirola, están aplaudiéndolo? Bueno, como no se ha hecho oficial todavía no hay muchas reacciones, pero lo poco que estamos viendo es que encajan dentro del perfil que le gusta a la afición. Jugadores con hambre, jugadores con calidad de equipos importantes... ...y ese es, ese es el retrato robot de futbolistas que a la afición le gustan... ...no ya, a ver, eh, eh, futbolistas con mucho nombre, está muy bien... ...pero si luego no te rinden no sirve para nada, ¿no?... ...entonces eh, ya tenemos la experiencia de Pastore... ...que ojalá eh, este año pues pueda sí. resucitar deportivamente... ...o Benedetto que al final pues se marchó yo creo que por la puerta de atrás... Pero yo creo que la afición prefiere este tipo de futbolistas, comprometidos, jóvenes y con talento. Bueno, de momento el Elche en el inicio de Liga pues ha conseguido un encuentro destacado, es el que cierra todos los demás partidos. Sí, es la última jornada de la Liga que arranca ya esta noche, esta noche creo que juega Osasuna-Sevilla. Y bueno, pues los partidos diseminados ya entre sábado, domingo y el propio lunes, que hay varios partidos, todos ellos por la tarde, cinco y media, siete y media, y a las nueve y media, el último partido que cierra la jornada, ese apasionante Betis-Elche, estreno del Elche en esta temporada del centenario, que es la tercera consecutiva en primera, fíjate si sí es difícil estar en primera, que el Elche no... Eh, estaba más de tres años en primera desde los años 70 o sea ah, hace 50 años que el leche no enlazaba tres temporadas consecutivas en primera y además en un día señalado ¿eh? el 15 claro, de agosto me, que señalado, estamos aquí el día de la patrona eh, sí, coronando a la madre veremos si protege también a este primer equipo en su centenario gracias paco a tierraros hasta, hasta luego. luego bien pues nosotros continuamos si lo hacemos ahora con la información meteorológica Vicente Bordonado nos va a contar eh, cuáles son las alertas por ese intenso calor que vuelve a azotarnos este fin de semana. El tiempo en Terelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la Baquería del Candelt.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 Y a partir del lunes 15 comenzará a retirarse la cresta de aire sahariano. Las temperaturas ya no superarán en buena parte del territorio los 35 grados. Martes, miércoles, jueves se normalizan los valores térmicos a 32 o 33 grados. Gracias Vicente y es momento de escuchar ahora el consejo de la empresa mixta IWASDELCH.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. 8 y 39 minutos de la mañana. Sepamos ahora cómo está el tráfico en las principales avenidas, rotondas, puentes y calles de esta ciudad. Es una información que nos trae ...de lunes a viernes en la sala de control de tráfico... ...del Ayuntamiento de elche allí está Jesús Iniesta... ...muy buenos días, a quien saludamos. Hola, buenos días Romari. Bueno, pues estamos en viernes, es un día clave... ...hay algún que otro corte de tráfico por las fiestas... ...pero al margen de las fiestas programadas... ...de esos cortes de tráfico previstos para hoy... Jesús, tenemos también un fin de semana cargadísimo porque eh, los, los eh, la hostelería saca las barras a la calle. Habrá muchos cortes de calle y algo muy complicado circular por el centro de la ciudad para estas fiestas. Primero, lo inmediato, el presente. ¿Cómo está en estos momentos el tráfico en la ciudad? Pues sí, mira, de momento, eh, esta mañana el tráfico es bastante fluido en las vías principales de la ciudad. En los puentes tenemos algo más de tráfico, pero sin dificultades importantes. En Mariano Solerolmos, calle Teulada y avenida de Alicante hay que circular con mucha precaución debido a las obras del carril bici. En cuanto a cortes de calle, el puente del ferrocarril ya está cortado para la preparación de la masquetá de hoy a las 14 horas y habrá otra masquetá nocturna a las 22 horas en el paseo de la estación y estará prohibido el acceso eh, a la avenida de la Alcalde, Vicente quiles Eh, fuentes desde el puente del ferrocarril y desde el camino del pantano. Esta tarde está previsto que comience la Batalla de Flores a las 21 horas y estarán cortadas la, la calle Maestro Albéniz y la circulación estará prohibida hacia la, el lugar de celebración una hora antes de su comienzo. hoy la más, eh, Hasta el 15 de agosto se cortará el tráfico Maestro Albéniz de 12 a 17 horas.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 Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. Restaurante La Llaguna by Pilsen. Felicita a todos los helicitanos en sus fiestas patronales.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 El coche de tus sueños está a tu alcance.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 15 minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana, nosotros nos asomamos a la ventana que siempre abrimos para conocer las portadas de los principales diarios del país y nos encontramos con diversidad de noticias, en el diario El País la foto de portada la dedican a ese incendio monstruoso que está arrasando el ...el sur de Francia, la región de Burdeos y dice otra ola de incendios... ...azota Francia y Europa acudió ayer al rescate de Francia... ...con un pequeño ejército de bomberos y aviones... ...para tratar de controlar este fuego... También hay otra de las noticias en portada del país y es que Alemania pide un gasoducto que una a España y Portugal con Europa Central. El gobierno de Sánchez considera positiva la propuesta de Olaf Scholz y primer plan piloto nacional contra el suicidio adolescente. todos Todas las portadas hoy de los principales diarios dedican o algún que otro reportaje al Día Internacional que se celebra hoy de la juventud excepto el ABC que nos indica en su portada que eh, es muy frágil el equilibrio político de este planeta, porque Rusia, China e Irán dicen que se plantan en Venezuela para retar a Estados Unidos. Realizan las primeras maniobras militares conjuntas en suelo americano en plena crisis por Ucrania y Taiwán. Y otro de los titulares del ABC lo dedica a que la pérdida de 24 refinerías europeas en 10 años complica la bajada del precio del carburante el mundo el mundo nos trae en portada pues la sequía que va a azotar que va a azotar a este país eh, un hombre como llena la garraza de agua de un camión Cuba por las restricciones y dice la maldición de la sequía mal gasto y restricciones. Las reservas caen al 39% porque llueve un 26% menos y por el alto consumo. Los científicos piden medidas urgentes ante la desertificación y siete comunidades autónomas están afectadas con Andalucía y Galicia a la cabeza. Sánchez. El Mundo también eh, dedica la portada a que Sánchez rechaza bajar el IRPF a los hogares como el socialista Scholl. Hacienda rehúsa incorporar la iniciativa alemana similar al plan Feijó para compensar a las familias por la inflación. El Partido Popular denuncia que mientras el Gobierno recauda 16.500 millones de euros más. Y en casa de los padres, hasta los 30, solo el 15% de jóvenes se independiza frente al 25% de hace 12 años. Y la razón, su noticia de portada, es que el Gobierno español, el único con un impuestazo a la banca. Hungría es el único país de la Unión Europea que ha puesto en marcha un tributo similar y el sector advierte que la capacidad de préstamo caerá en unos 50.000 euros millones. Estos son algunos de los titulares que nos traen hoy las principales portadas de los periódicos de este país. La Glorieta, con Rosemary Alonso. La Carretilla es ese espectáculo que comienza nada más a apagarse... ...la palmera de la Virgen... ...es una tradición que forma parte... ...del preludio del Misteri Delch... De ...la guerra de las carretillas... ...ha evolucionado tanto que ya tiene... ...otro nombre... ...la Carretilla... ...y una zona acotada para reducir los heridos... ...que se producían años atrás... ...cuando no se tomaba ninguna medida de seguridad... ...para evitarlo... ...y la ciudad se resignaba a tapiar ...sus portales y comercios... ...para evitar los desperfectos de las carretillas... La normativa europea las prohibió, pero siempre hay excepciones y el Che ha conseguido salvar este espectáculo gracias a la Asociación de Carretilleros, cuyo presidente es Jaime Sánchez, a quien saludamos. Muy buenos días, Jaime. Hola, buenos días. Pues estamos a las puertas. Mañana se celebra, mañana por la noche, nada más en la madrugada, del sábado al domingo, ...se celebra la carretilla, ¿cómo estáis? Pues expectantes y con muchas ganas ya de que llegue la madrugada del 14... ...y podamos retomar otra vez nuestra fiesta... ...porque como tú bien has dicho antes... Eh, ...antiguamente se llamaba que era una, una guerra, una batalla, no sé... ...nosotros hemos conseguido que sea una fiesta. Bien, pues vamos a ver cómo está esa fiesta en 2022... ...cómo se recupera, porque hay problemas... Los pirotécnicos dicen que no se ha podido hacer estocaje de carretillas. Son los fuegos artificiales que nos importan, no los traen de China ni de ningún otro lugar. Se fabrican aquí y ha habido pues falta de titanio. ¿Ustedes han encargado carretillas? ¿Habrá suficientes carretillas? Bueno, nosotros eh, hemos sido previsores y todos los miembros de la asociación que en eh, tiempo y forma nos dijeron que querían carretillas, Eh, nos pasaron una reserva, nosotros se la pasamos a los fabricantes, a los pirotécnicos, y por nuestra parte no va a haber ningún problema. El problema está en que aquellos rezagados que a última hora quieren tener carretillas mmm, y no se han preocupado, de, de que se las pidas de que porque como como todos los artículos esto se tiene que especificar. O sea, que la carretilla vuelve, pero por encargo, si no se ha encargado, no hay carretillas suficientes. Bueno, mira, vamos a ver. Eh, sin ir más lejos esta mañana me han pasado por correo de una pirotécnica que tiene carretillas eh, las que quieran. No, eh, todo depende de la calidad, la cali la calidad que tiene que pagar con todos los artículos, pero carretillas sí que hay. Pero ¿qué carretillas son las que debe comprar un carretillero? Y se lo pregunta al presidente de la asociación. ¿Dónde dónde se con... dónde está o radica la calidad? Bueno, la calidad mmm, radica en muchas cosas, el tipo de materiales que se utilizan para fabricar, porque no es lo mismo una carretilla con que lleva titanio es una carretilla que lleva, no sé, un, un componente, la mayoría de, de, digamos, de tierra, tierra, terrín y un poco de fórmula. ¿Y eso cómo se nota? Hay que pagarla. O sea, se, se nota en el precio. ¿Qué, qué, ¿Qué cuesta una carretilla de titanio y otra de tierra? Pues normalmente unas de tierra se han estado vendiendo alrededor de los seis y algo, la docena, la docena. Y la de titanio duplica el precio. ¿Las de titanio tienen seguridad? Totalmente. Lo mismo que las otras. Y la seguridad es la misma. Eh, es la vistosidad. Eh, una carretilla normal eh, son aquellas que vemos que tienen una luz así amar amarillenta. La de titanio es completamente blanca es que son más espectaculares. Pues los cursos para obtener ese carné con el que, que es obligatorio tenerlo para entrar en la zona acotada se terminaron. El último fue el pasado sábado. ¿Cuántos carretilleros esperáis? Bueno, eh, nosotros eh, confiamos con los que anualmente vienen visitándonos, que están 90, 100, 110. Eh, en, sin embargo, en, la, en el listado... De todos aquellos que han hecho los cursos hasta el día 6, que fue el último día, eh, está por los 450. ¿Pero cabe tanta gente en una zona acotada como la del Lord del Monllo? No, y que, además que no van a venir. Ajá. Si la mayoría es, es gente que en su momento se hizo el carnet, pues no pero que, que no están viniendo. Que yo calculo 80, 90, 100 y, y ya vamos bien servidos y con mucho espectáculo. Si hubiese, que no lo sé, eh, si hubiese aglomeración de carretilleros, ¿habría que, que limitar el aforo? Hombre, claro. Nosotros el control lo llevamos. Llevamos tanto el control de aforo como también la, la, la ropa, el, el que vayan vestidos con seguridad. ¿Qué, qué, ¿Qué controles son esos? ¿Qué, ¿Qué requisitos hay que cumplir para entrar en la zona acotada? Pues mira, eh, vamos a, a decir lo más fácil, cómo no se debe de ir. No se debe de ir ni con chanclas, ni con sandalias, ni con pantalón corto, ni camisetas de tirantes, ni manga corta, ni ninguna prenda que sea sintética. Las previsiones meteorológicas son que el sábado alcanzamos más de 40 grados y la noche va a ser muy ecuatorial. Eso significa que, que las temperaturas no van a bajar de los 27 grados por la noche ¿Vosotros cómo, cómo hacéis frente al calor? El, el calor, cuando estás ahí dentro tirando carretillas y, y encendiendo las montoneras, no te das cuenta del calor. Las expectativas son altas, esperáis que acudan bastante carretilleros, los controles también de la zona acotada. Y este año tenéis carretilleros de honor a los eh, amigos de la ni del ALBAP. ¿Por qué habéis elegido a Javier Muñoz y a Antonio Sánchez? Hombre, porque era una ocasión después de dos años sin tener fiestas el aprovechar y ya que se le ha otorgado la distinción de fiesta de interés autonómico o nacional, no, no lo recuerdo ahora exactamente, eh, y, y más ligado que, que a las cartillas que a la Nid del Alba, no hay nada. Eso es lo que te iba a preguntar, el horario. ¿Cuándo empieza ya a uh, los controles en la zona acotada? ¿Cuándo deben acercarse los carretilleros para el lanzamiento? Eh, comenzaremos a la una. ¿Y hasta qué hora? La, perdón, a la una comenzará el control. A la una y cuarto... Eh, se encenderá, eh, digamos, la, la mesa de comienzo. Y a las dos terminaremos, 45 minutos. ¿Por qué a la una? ¿Por qué dejáis eh, un espacio de una hora? ¿Porque queréis respetar la tradición de la sandía? No, porque ten en cuenta que hay muchos carretilleros que vienen desde el campo, vienen de las otras extremos de Elche y, por lo menos, que en casa puedan ver la, la palmera de la Virgen. Dejamos un espacio de tiempo porque en casa tú no estás vestido... A, a, a, hablando así en plan, no sé, un poco a poco, de, de bombero. En casa estás cómodo, te claro. tienes que cambiar, te tienes que desplazarte, eh, muchas cosas. La zona acotada, eh, estamos ya en viernes, la zona está preparada, se ha reforzado, eh, se han subido las vallas, ¿cómo, ¿cómo está este año esa zona acotada? Pues hoy no he pasado por allí. Eh, la última vez que lo vi fue antes de ayer, pero problema no hay ninguno. Seguramente faltaba cerrar una parte porque cuando se hizo el espectáculo pilotécnico musical de antes de ayer, eh, ya estaba prácticamente todo instalado. O sea que lo tenéis ya todo preparado, tenéis a los carretilleros asegurados y por tanto tendremos ese espectáculo de la carretilla. ¿Cada vez vienen más visitantes a verla? Sí, Sí, y además eh, mucha gente de fuera, fuera de Elche que se pone en contacto con nosotros para venir a hacer los cursos. ¿Va a estar dentro de la zona acotada? Ya me has cogido, no. ¿Por la edad o por qué? Eh, no, por, eh, los carretilleros no tienen edad, eh, porque yo tengo que estar siempre por fuera controlando junto con las autoridades, mi, mirando a ver si hay algún pequeño herido que, que los hay, pero de, de rozadura, de alguna pequeña quemadura, cosas sin importancia, y entonces yo tengo que estar controlando también con las ambulancias, con, con todo, eh, que todo vaya bien. Lo controláis todo con lo que los carretilleros, si habéis controlado el tiempo de duraciones porque vosotros también no dejáis que un carretillero entre con muchos kilos de car de carretillas, ¿no? Eh, bueno, eso va controlado también. Normalmente el que trae muchos kilos de carretilla viene muy preparado, vienen con unas cajas que son especiales para trasladar la pólvora. Las autoridades nos dejan que para aquellos carretilleros que normalmente transportan más más pólvora, ¿eh? nosotros hay un furgón, como mínimo, ¿eh? de una pirotecnia que viene a trasladarnos eh, la mercancía. Entonces vamos entrando y saliendo, para no tener que entrar en ningún momento con más de 15 o 20 docenas de carretillas. ¿Se escapa alguna carretilla de la zona acotada? Sí, alguna, alguna se escapa. Entonces, ¿el público a qué distancia tiene que estar? El público ya tiene las medidas de seguridad, que cada año están más lejos y el público se queja también de esas medidas. Pero es que tienen que estar, porque una carretilla que coja un poquito de vuelo se puede desfrazar perfectamente 30 o 40 metros que como mínimo es la distancia de seguridad de 45 y 50 metros. Bueno, pues hay que ir a ver ese espectáculo que ya tienen todas las medidas de seguridad y esperemos que no haya ningún incidente y que los heridos vayan a menos porque ustedes desde que estaban controlando la fiesta pues realmente ha desaparecido de los de las portadas de los medios de comunicación del día siguiente lo de que en Elche ha habido tantos heridos por la Nidal Alba. Pues eh, sí, afortunadamente ya no somos portada de la prensa nacional. Ah, y una cosa que no se me olvide, eh, para todos los que vayan, hay sandía. 300 kilos de sandía tenemos para repartir entre el público y los carretilleros no sí sí sí sí entre además estará ju, eh, justo al lado del público para ir repartiendo ya lasida la perdón la sandía bien partidita para que disfruten pues muchísimas gracias porque ustedes han asegurado este espectáculo digno de ver esta tradición gracias jaime gracias a vosotros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 ...pues son las nueve en punto de la mañana... ...hemos llegado ya a la tercera y última hora... ...del programa La Glorieta de este viernes... ...12 de agosto... ...hoy vamos a alcanzar una máxima de 35 grados... ...y comparado a lo que nos espera mañana... ...no podemos quejarnos... ...porque el sábado... ...saltan ya todas las alertas... ...y es que vamos a superar... ...volvemos a superar los 41 grados de temperatura... ...será en un día torrido y caliente cuando comenzará a palpitar el corazón de nuestra fiesta. La nid del alba serán los latidos y la palmera de la Virgen.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 ...y muy necesario... ...la salvación... ...del mundo. Ayer... ...anoche... ...recibimos el Misteri, recibió las primeras ovaciones. Fue el primer ensayo que continúa esta noche... ...y que mañana también será el tercero y último ensayo general... Será no por la noche, sino por la tarde, en plena ola de calor. El misterio, el ensayo general, comenzará en la Basílica de Santa María a las cinco y media de mañana sábado. Un día también muy esperado, porque volveremos otra vez a ver la Nid del Alba. Y ya tenemos las cifras, los números que hay detrás de, este, de esta gran ofrenda de fuegos artificiales ...a la patrona, a la Virgen de la Asunción... ...gracias a la entrevista que le realizamos hace unos días... ...aquí en el programa La Glorieta al pirotécnico Manuel Ferrández... ...encargado desde hace más de 30 años... ...de disparar ni del Alba en el Che... ...nos dio las cifras y son estas... ...se quemarán más de 2.000 kilos de pólvora... ...se dispararán 80.000 cohetes... ...las palmeras se van a incrementar... ...tendrán colores nuevos... ...los puntos de lanzamiento han aumentado... ...y la palmera de la Virgen... ...subirá más alto que nunca... ...eso es lo que van a intentar... ...que suba muy alto... ...y que se abra mucho más... ...y que su color blanco... ...sea más intenso. Sí, la palmera la Víctor... ...ya la tenemos terminada... ...y lleva más de mil cohetones... Y este año vamos a ver si si alcanzamos estamos con las prueba así si alcanzamos un radio de siete puntos metros de apertura con una altura de 300 y 350 metros y alcanzar, y, y, y alcanza que dure por durante 25 segundos y buscar con los productos como al nombrante permanece y todo eso que da, de más más luminosidad y que más más brillora al blanco al, al blanco de la palmera Pues nada más acabar la nid del alba, las terrazas se irán vaciando de familias turistas, de visitantes. Para disfrutar de la sandía, bajarán a la calle para participar o ver la carretilla, que comenzará a la una y cuarto de la madrugada. La asociación espera la participación de un centenar de carretilleros en la zona acotada en el ar del Moncho y está previsto repartir entre el público 300 kilos de sandía, según acaba de contarnos.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 Pues con la Aní del Alba comenzará el domingo la vespra y el lunes la cesta. Esos dos días grandes del Misteri que serán retransmitidos en directo por Teleelch, como venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. Este año las representaciones son increíbles. Más deseadas, porque Elche ha estado 2 agosto sin celebrar su festa, sin participar el pueblo ilícitano en ella, otorgándole ese sentimiento de identidad que la hace universal universal y que sirvió el misterio para que la Unesco estrenase la lista de los patrimonios inmateriales. Y este año, además, es especial porque se está rodando una película documental por parte de los cineastas, el ilicitano Pablo más y el director ya consagrado Manuel Gutiérrez Aragón, para inmortalizar el momento actual de la festa de elche en pleno siglo 21 como hemos dicho anoche se inició el primer ensayo a puerta cerrada y este pues fue fue una de sus primeras ovaciones Esta noche también habrá otro ensayo general a las 10. Y el concurso de Mascletaes continúa, excepto el sábado, porque no se podrá disparar en el paseo de la estación, ya que... Han comenzado a preparar todo el espacio urbano para la cohetá de la Nid del Alba y para el lanzamiento de las palmeras. También los conciertos del fin de semana siguen llenando la barraca popular de jóvenes. Anoche actuó Juan Magán y ayer se tuvo que celebrar otra junta de gobierno extraordinaria para adjudicar el contrato del concierto de Barri Brava por más de 28.000 euros. El grupo actuará este sábado mañana a la una de la madrugada y el domingo durante la Ní de la roa será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 Y mientras tanto en el Paseo de la Estación continuará instalado el tradicional Racó Gastronómico y Racó Fester. Ayer se inauguró el gastronómico y allí estuvo nuestra compañera Yanire Perona y esta es la crónica que nos cuenta desde las 7 de la mañana. Muy buenos días, Yanire.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 encuentro y un momento para disfrutar de la gastronomía. Lo escuchamos.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 Hoy además inaugura otra barraca o otra zona, la llamada Indy. A las 12 del mediodía en el patio del Colegio Pandalix se estará abierta hasta el domingo con actuaciones y food tracks durante todo el día, con entrada libre. A la una del mediodía arranca con el concierto de Glass y esta noche actuarán varios DJs y el club Camelot a partir de las 12 de la noche.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 Moros y Cristianos entregó ayer los premios de su concurso de escaparatismo para los comercios. Tijeras Verdes fue la tienda de costuras y bordados la que recibió el premio especial dotado con 1.000 euros. El premio Alardo, con 500 euros, se lo llevó la farmacia Fernando Luengo. Y otro premio dotado con 500 euros fue para la tienda de reparaciones de móviles Ilesat. Y tras los Moros y Cristianos, ahora es el turno de las comisiones de fiestas ayer se estrenaron con a lo grande con la gran charanga vemos a los rockeros. el inicio fue espectacular nos anunciaba lo que iba a venir después mucha diversión disfraces originales y mucho humor los zancudos y los play móviles gigantes y luminosos fueron los que encabezaron un desfile en el que participaron 5000 festeros de las 19 comisiones con mucha crítica al momento que estamos sufriendo por el incremento de los precios la guerra y en claves local por las obras que se están llevando a cabo ...a un año vista de las elecciones municipales... ...como las de los carriles bici... ...o la pasarela de Carrús hasta el río Vinalopó... ...por las plagas también de palomas y ratas... ...que sufre el barrio de Altavís... ...por el cambio climático... ...con los incendios que están arrasando el país... ...y parte de Europa... ...la contaminación de nuestros mares y océanos... ...también hubo referencias al maltrato animal... ...o a la invisibilidad de las enfermedades mentales... Al final, los premios de la charanga pues fue el primero para la Comisión de Fiestas de San Andrés, que criticaba la cantidad de obras que hay en Elche en año preelectoral. La el segundo premio fue para la Comisión de Fiestas de Altavix, que criticaba la plaz, la plaga de ratas y palomas que hay en los parques del barrio y Puerta Sta. Ulla se llevó el tercer premio por su crítica por la contaminación del mar. ...el jurado valoró el vestuario, la originalidad y la crítica social... ...y hoy a mediodía en nuestras instalaciones de Teleelcha... ...a las doce y media en directo entregaremos por primera vez... ...el premio a la mejor crítica local del desfile de La Charanga... ...el premio se entregará tanto en un directo por televisión y radio... ...vendrán todas las comisiones de fiestas aquí en nuestras instalaciones... ...para conocer el fallo de nuestro jurado...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 Y cerca, también les contamos que cerca de 2.500 personas han pasado de momento por el Ágora eliquetana de Pobladores en la Rotonda del Parque Municipal... ...para redescubrir de una forma lúdica las civilizaciones que estuvieron asentadas en Elche antes que nosotros, las fenicias, íberas, griegas y romanas. El Ágora cerrará sus puertas el lunes y la entrada...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 Para este sector, el polémico plan de ahorro energético aprobado mediante decreto por el Gobierno de Sánchez y que hace dos días entró en vigor. Es una noticia que nos está contando Iziar Martínez. Muy buenos días.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 Y en la página de sucesos la abrimos para contarles que el uso de drones salvan vidas en la Comunidad Valenciana. Esta misma semana le salvó la vida a una joven bañista de 19 años que fue arrastrada por las corrientes marinas en Santa Pola. Se encontraba ya muy cansada cuando el dron la localizó y le lanzó los eh, salvavidas para que pudiera mantenerse a flote hasta la llegada de los socorristas. Este servicio de rescate con drones es parte del proyecto Playas Seguras de la Generalitat, que está presente en 20 municipios valencianos. ...han asegurado que en menos de un minuto el dron localizó a la bañista... ...el primer chaleco salvavidas que le lanzó no se infló... ...pero había otro de repuesto que sí funcionó... ...tras el rescate la propia joven se acercó al piloto del dron... ...para agradecerle su rápida actuación porque según la propia víctima... ...el dron le salvó la vida ya que estaba exhausta... ...y la corriente no le dejaba salir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 Y continuamos en la página de sucesos... ...porque la colaboración ciudadana fue clave... ...para detener a un camionero... ...que conducía bajo los efectos del alcohol... ...haciendo zigzag por toda la autovía A7... A la altura de la salida del aeropuerto de Ilche, el camión iba de un carril a otro, saliéndose de la calzada, y la Guardia Civil consiguió pararlo a la altura del Realengo, en Crevillent. Le realizaron el test de alcolemia y arrojó una tasa que superaba el doble de lo permitido. Al conductor de 36 años se le imputa ahora dos delitos de conducción temeraria y de conducir bajo los efectos del alcohol fue puesto a disposición judicial y se enfrenta ahora a penas de prisión de hasta dos años y a la retirada del carnet de uno a 6 años. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 ...nuestro fenómeno eh, astronómico que tenemos desde anoche... ...porque merece la pena mirar al cielo por la noche... ...ya que tenemos esa superluna del Esturión... ...magnífica luna llena, la que salió anoche. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars In other words, hold my hand In other words, baby kiss me Fill my heart song and let me sing forevermore you are all I long for all I worship and the door in other words please be true in other words,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 hoy 12 de agosto se celebra en todo el mundo el día de la juventud. Hoy, en La Glorieta, nos sumamos a esta importante celebración, y lo hacemos con un joven y con esta música, la de un grupo norteamericano que ha marcado las generaciones de nuestros hijos e hijas. El Jóven es el portavoz del Consejo de la Juventud de Elche, Alex Pérez. Muy buenos días, Alex. Buenos días y gracias por, por invitarme, por tenerme hoy aquí. Hoy es un día importante. 26 años tienes, eres estudiante de Derecho y ahora estás terminando la carrera de ADE en la Universidad Miguel Hernández. Vives con tus padres, eres uno de los miles, de los cientos de miles de jóvenes en este país... ...que todavía no se puede independizar... ...y que sufre además... ...o ha sufrido... ...los contratos basuras. Y eres uno de los jóvenes... ...que le apasiona... ...este grupo... ...Imagine Dragons... ...vamos a empezar por la música... ...que te aporta... ...Imagine Dragons... La verdad que este este grupo lo conocí por casualidad gracias a un videojuego que jugaba cuando era más joven con mis amigos y demás hicieron pues una colaboración y sacaron como la canción de, de los mundiales de videojuego y la verdad que, que es un grupo que siempre me ha sorprendido mucho por un poco los valores que tienen y es que hay una historia muy bonita detrás del cantante y es que en la casa donde él se crió eh, cuando, eh, con sus padres cuando ya se fue y eh, pues quiso ayudar a la juventud local más concretamente a la juventud lgtbi que era expulsada de sus de, la, de sus casas cuando salían del armario creando un hogar para estos jóvenes para que no se quedaran en la calle para que no se quedaran en esta marginalidad cuando sus padres hayan renegado de ellos por manifestar su orientación sexual y de forma altruista compró la casa y les ofreció este hogar este sitio para donde en el cual poder desarrollarse y poder ...a establecer su inicial proyecto de vida. O sea que es el grupo que acoge a todos los incomprendidos... ...los jóvenes incomprendidos. Bueno, hoy sois portadas pues en muchos de los diarios nacionales... ...e internacionales y los titulares no son buenos... ...porque estáis viviendo un momento demasiado difícil... ...con la pandemia, con las guerras y con la inflación... ...que os impide salir de casa concretamente, ¿cuál es la situación de los jóvenes en Elche? ¿Qué radiografía me puedes dar, álex Porque tú estás al frente de una agrupación donde aglutináis muchas asociaciones juveniles. Pues al final realmente la juventud, no es que hayamos sufrido esta crisis actual, tras la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, es que vamos sufriendo una crisis desde el 2008, desde que estalló la burbuja inmobiliaria, eh, en el momento que teníamos que salir al mercado, empezar a desarrollar nuestra carrera profesional, reventó todo lo que nos dijeron de estudia, fórmate, prepárate, resultó ser mentira. Eh, y todo está acompañado de mensajes catastrofistas de que no queremos estudiar, no queremos trabajar. Pues oye, yo no conozco a prácticamente nadie de mi generación que no es que no esté estudiando o trabajando, sino que no esté haciendo ambas cosas a la vez. Por lo tanto, tienes dos, dos, dos, dos lados. Por un lado, un mercado laboral que cada vez eh, te deja una situación de mayor pobreza con salarios más bajos y, por otro lado, una, una idea generalizada de que si somos vagos, que si somos flojos, que si no queremos eh, trabajar, no queremos esforzarnos... Oye, ha vivido nuestra nuestra época, ha vivido prácticamente 12 años de crisis continua. Sí que es verdad que, en, el, en cuanto al desempleo, tras el repunte que hubo con el COVID, ha habido una mejora Francamente, en todos los sectores de edad, tanto de 16 a 19, que es un poquito más orientativo, uh -huh. como de 20 a 24, y sí que 25 a 29 está un poco más más difuso, pero sí que se ve cierta mejoría tras, tras la reforma laboral y un poco tras la adaptación a, a la crisis de, de Ucrania y la salida del COVID. Por lo que de momento yo... Hay fe. Eh, van saliendo contratos. Seguimos siendo los principales... Lo, el principal grupo afectado de la precarización de los abusos por la falta de conocimiento, por la falta de poder, pero yo tengo fe de momento. Pues, Alex, veo que has traído datos de Elche. tienes ¿Qué cifras tienes de la juventud en Elche? ¿Tienes el, el, el, la comunidad de la población juvenil? ¿Cuántos son? ¿Cuántos sois? Pues sí que es verdad que la evolución demográfica en Elche, en el, la franja de 19-29 años... Ha ido, ha ido en descenso. Desde 2001 hasta hasta día de hoy ha, ha sido una, una constante que ha ido bajando. Si bien los menores de 15 hubo un repunte en los años de 2018 o 2019, eh, estamos viendo como ca cada vez somos menos. Cada vez somos menos, con peores condiciones y, y que, como se dice, tenemos un país que, que levantar, que mantener y unas pensiones que mantener cuando no somos suficientes, cuando aquellos que vienen de fuera, ellos inmigrantes, se les trata mal, se les intenta echar, y cuando con los salarios apenas nos da para vivir. Háblame háblame del mercado laboral del Che, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué abusos son los que se están cometiendo eh, para, con vosotros, con los jóvenes? Concretamente, háblame de tu caso, no, no de las cifras. ¿Tú qué contratos has tenido? Sin citar a las empresas... ¿Qué contratos has tenido? en Tienes 26 años. ¿Cuántas veces has podido trabajar y con qué contrato? Yo la verdad es que en esto he tenido si, eh, medianamente suerte porque he ido siempre a contrato, eh, aunque luego las relaciones dentro fueran mejores o peores, pero por lo general solía ser con contrato. Siempre nos comimos algún contrato en negro, horas en negro, eh, jornadas más extensas de lo que deberían ser. Sobre todo... ...pasa en negocios familiares, es un poco la mentalidad esta de... ...somos una familia, peligro, peligro porque van a querer un poco... ...tirar de esta relación familiar para que hagas de más... ...pero yo en mi caso he tenido suerte, he pasado por trabajos de hostelería... ...he trabajado como jardinero, he trabajado repartiendo publicidad... Eh, ...he salido de España, me, cuando terminé Derecho me fui a hacer un voluntario europeo... ...para abrir un poco miras... Y la verdad que ahora he tenido mucha suerte y por fin, desde principios de año, he conseguido un trabajo con una estabilidad financiera y, y de horarios y de continuidad que me permite poder empezar a pensar en un proyecto de vida a futuro. Me encanta, me encanta que des un mensaje de esperanza. O sea, se puede, después de pasar por contratos basura, puedes estabilizarte. ¿Y cuándo piensas abandonar tu casa, la de tus padres? Obviamente yo solo es imposible, pero tengo suerte de que tengo una chica maravillosa a mi lado, que le creo que voy a mandar un, un abrazo ahora mismo, y lo tenemos planteado para 2024. Porque ahora es inviable. Ahora es inviable. Y porque pero es... ¿por qué los alquileres, eh, los préstamos que ahora van a subir los tipos de interés y no, no hay hipoteca eh, es que, que firmar? Los préstamos desde el inicio, bueno, para tener una hipoteca de una casa desde el inicio es un problema, porque es que realmente antes te ocurrieran el 100%, la totalidad. Ahora ya no. Ahora te ponen un 80%. Por poner números redondos, una casa de 100.000 euros, mm -hmm. el 20% son 20.000. ¿Y te lo piden nada más entrar? Claro, pero no son solo 20.000. Son los impuestos totales de la compra. Son los gastos de, de notaría, todos los gastos aparejados. Es decir, que 20.000 pueden acabar siendo 30 y pico mil, 40.000. ¿Cómo le vas a pedir a alguien menor de 30 años...? Que saque 40.000 euros para una casa, es que es imposible, es que no es posible de ninguna de las maneras, a no ser que tengas unos padres que te ayuden, que te eh, permitan estar en, en su casa gratis y que además te ayuden económicamente para poder dar estas entradas, si no en su totalidad, parcialmente. O sea, por eso calculáis la boda para 2024. Bueno, marcharos a vivir en 2024 porque son dos años de ahorro. Exacto. Lo, ¿y, ¿Y estáis pudiendo ahorrar los dos? Restringiéndonos mucho. Por ejemplo, de mi, de mi salario, un, un 70-80% un lo destino a apartarlo para la casa. Y en su caso, más o menos lo mismo. y ¿Llegáis a los 1.000 euros entre los dos? Bueno, a, lo, a cada uno... Eh, por suerte, sí. suerte, yo sí. Y, y... Bueno, es el salario mínimo interprofesional. Hmm. Pero bueno, eso cuando eres joven y ves tu primera nómina de 1.000 euros, es que se te iluminan los ojos. Lo que sí. hace como 10, 15 años. ¿Cuándo tuviste tu primera nómina de 1.000 euros? Tienes 26. ¿Cuándo tuviste esa primera en nómina? En enero de este año. O sea, en 2022. En 2022. Por el incremento del salario mínimo interprofesional. Y por pasar ya también a un, un trabajo nuevo, unas condiciones mejores. Eh, un, eh, lo, lo que he dicho, pues un trabajo de lunes a viernes, con de sus 40 horas. Bueno, esa es la situación que tienes con tu pareja. Has, has dicho también una cosa importante, y es que... Mmm, la concejal de Juventud, cuando presentó esa exposición que hoy termina en el centro de congresos, sí. que es y pero que termina en el centro de congresos, pero que se va a, a ir a otros lugares, que son esos cubos gigantes de sí. colores, donde podéis ver los jóvenes todos los datos e información y servicios que hay a vuestra disposición y ayudas, supongo. No la he visto, tú sí, luego me lo comentarás. Pero cuando la presentó, la concejal destacó un, un dato, y es que vosotros, los jóvenes en los últimos años habéis mostrado mucho interés en iros al extranjero. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí ya no no es atractivo. Ya no solo eso, sino es también gracias a, a la Unión Europea. Eh, además de que yo también estoy en otra asociación de gate europeísta, pero un poco lo que veo en mis amigos y mis conocidos es ese interés por lo que ofrece la Unión Europea. Ya no, no, no estás obligado a... Tiene que salir de trabajar, eh, de estudiar y meterte corriendo a buscar un trabajo. Ofrece muchísimas posibilidades y uno de los proyectos más bonitos y más desconocidos que tiene eh, es el Cuerpo Europeo de Solidaridad, el anterior Servicio de Europeo. Y es que es una pasada, porque tú te vas a cualquier parte de, de Europa, te pagan los gastos de desplazamiento, te pagan la casa, luz, agua, gas, internet y dinero para comida de bolsillo. Poquito, pero que si te gestionas está muy bien. Está muy bien porque es ese primer acercamiento a la vida adulta. ¿Pero a cambio de qué? ¿Voluntariado europeo para qué? Depende. Depende eh, depende del proyecto, depende del municipio, depende de la asociación que esté detrás. Yo, por ejemplo, el que hice fue en, en Portimao, en, en Algarve, en Portugal, y yo era básicamente un trabajador social. Yo estaba en el centro de la juventud, trabajaba en el desarrollo del plan local de juventud de esa ciudad, que me sirvió un montón para aprender cuando se desarrolló aquí en Elche, Pero al mismo tiempo también tuve la suerte de que ese año fue Ciudad Europea del Deporte. Entonces hay un montón de cosas que hacer, un montón de talleres, un montón de eventos que organizar o participar en ellos. Y la verdad que fue súper súper formativo y es que te abre mucho los ojos. Conoces gente de toda Europa, haces, haces amigos de por toda Europa. Ostras, es que yo he ido a Italia a casa gratis. Eh, puedo ir a Grecia a casa gratis, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Portugal. Y son estos proyectos es que te lo permiten, ampliándote este círculo. Y te abren como, uh -huh. como en mates que tomas la, la pastillita y, y accedes a, a, a uh -huh. la realidad, otra realidad distinta, que si no das ese primer pasito no lo sabes. Pues en La Charanga pudimos ver en estas fiestas, bueno, la participación de los jóvenes es brutal, ...sobre todo las comisiones de fiesta... ...vivimos mucha juventud... ...en Moros y Cristianos también... ...o sea las fiestas... ...en El Misteri también... ...están más que garantizadas... ...las fiestas de Elche... ...y nuestras tradiciones y cultura... ...gracias a la formación... ...de nuestros jóvenes... ...pero Alex... ...vimos muchas críticas contra la contaminación, hay que cuidar el planeta, contra la invisibilidad de las enfermedades mentales. Hoy en el diario El País nos a, aparece en portada ese plan nacional para evitar los suicidios entre adolescentes. ¿Cómo está la salud mental de nuestros jóvenes en Elche? Es algo que también nos preocupa mucho a los mayores. He aprovechado para imprimir una serie de noticias que han ido saliendo a lo largo de este año y finales del, del pasado. Y tienes, por ejemplo, en RTVE, el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte entre los más jóvenes en España. El país. Eh, la pandemia ha elevado de forma grave la cifra de intentos frustrados o consumados en la población de 15 a 29 años. El 15,5% de la población española ha tenido eh, tendencias suicidas. Pero se elevan un 25% uh -huh. para los jóvenes de 18 a 25 años. No sigas leyendo, Alex. Eh, está claro. Eche, no. vuestros tus compañeros, tú. El suicidio. ¿Cómo está? el suicidio sigue siendo una realidad oculta, sigue habiendo mucho tabú, mucho miedo de decirlo porque se entiende como un fracaso, como algo que es propio de, de personas con, con problemas mentales, con enfermedades y si eso fuera verdad significaría que el 25% de la población joven tendría una patología mental, es decir, es una locura afirmar eso. ...la pandemia nos ha afectado muchísimo... ...ha sido algo, ...obviamente con la situación que, que había... ...ha sido necesario... ...pero el confinamiento... ...sobre todo a la adolescencia... Eh, ...ha sido un golpe muy duro... ...estamos en una... ...se trata de una, una franja de edad... ...en la que se realiza la, la ruptura con los padres... ...quieres independizarte de ellos... Eh, rebelarte mm -hmm. contra ellos... ...desarrollar tu personalidad... Eh, ...conocer amigos... ...estar todo el día con amigos... ...ver qué te gusta, qué no te gusta... ...tener experiencias buenas... Tener experiencias malas de que aprender, los primeros amores, los primeros batacazos. Y de repente, te tiras dos o tres meses encerrado con tus padres... <risa> El peor castigo, ¿no? <risa> queriendo salir, queriendo aprove aprovechar tu vida. Echar de menos hasta estar en el colegio. que Mira lo que lo que es decir. Quieres hasta al colegio, al instituto y a la universidad. Sí, esa fase de negación de los padres se tiene que pasar. Es, es casi natural, ¿no? Y cuando no se deja es lo que ha quedado mucho pozo. Pero gracias a asociaciones, a las actividades, a un plan de juventud, a las medidas y sobre todo a las fiestas patronales, son una válvula de escape. ¿Hay que dejar a los jóvenes divertirse en estas fiestas patronales? Yo pienso que sí. Es de, eh, al final... Es que no son a los jóvenes. Sales y te encuentras chiquitos desde los 16 años, uh -huh. o menos, hay bastantes que menos, hasta gente de 50, 60, 70 años. Es que sí, eh divertirse no Sí, no nosotros tiene... también necesitamos. No, no, no. no tiene edad, es algo fundamental. Si no quieres volverte loco, sí. si te dedicas toda la semana, toda tu vida a trabajar, cabreos, problemas, a estudiar, necesitas esa válvula de escape, de, de salir de esta, de esta rutina, de esta monotonía... Y juntarte con la gente que quieres para pasarlo bien, para despejarte y para reírte. Que se generan muchos ruidos, mucha suciedad. Esto lleva, por desgracia, lleva siendo así siempre. Para eso está el servicio de limpieza que tiene Elche, que la verdad es que me parece muy bueno, que en cuestión de horas te lo arregla todo. Sí. Ojalá la gente no fuera tan cochina, uh -huh. pero es algo que no que no puedes controlar. Pues Alex, te agradecemos mucho, queríamos dar voz a los jóvenes y te hemos elegido a ti por ser el portavoz del Consejo de la Juventud, te agradecemos mucho que hayas eh, pues sido uno de los muchos testimonios, ejemplo de lo que a estos jóvenes, a nuestros jóvenes les preocupa en esta ciudad. ...nos quedamos con tu mensaje de esperanza... ...nos quedamos con la música que escuchas... ...que es algo que también protege... ...aparte de las fiestas... ...la música es importante... ...y por eso sabemos... ...el enfado monumental... ...de este año de los jóvenes en Elche... ...porque se puso precio... ...a los conciertos de la Barraca Popular... ...necesitabais... ...esos conciertos... ...al final es... ...es... ...hasta qué punto llegas... ...yo me acuerdo en, en, mi, en mi época... ...que el concierto culmen... ...eran los mojinos escocíos... Mm. ...y yo era el primero que estaba ahí... Sí. ...dándolo todo... ...sí, esta casa los traía... ...y está ahí dándolo todo... ...pero si quieres... Eh, ...mejorar el listón... ...mejorar el nivel... ...pues al final requiere cier ciertas ciertas tomas. ...requiere llegar a un punto intermedio... ...ni tanto ni tampoco... Eh, ...se consiguió traer a Melendi... que ...con entrada que suelen ser 60-70 euros... Mm. ...entradas estaban por 20... Y tú ibas y la cola llegaba hasta el edificio el retorado de la UMH. Sí. Eh, es decir, es que falta espacio, faltan faltan medios. Eh, que sí, se debería tener en cuenta la situación de la gente, de cada uno, detrás de los precios. No es lo mismo un padre de familia, una, una madre de familia, que un crío de, de 16 años. Y son los principales seguidores. Sí. Se debería tener esa sensibilidad con quienes no pueden permitírselo Para, para poder ser parte de las fiestas y no solo esperar a que acabe el concierto en cuestión pa, para poder entrar. Que sí que es verdad que al mismo tiempo y también otras parracas que acaban siendo gratuitas, como por ejemplo la, la de ayer. Pues Alex, Alex Pérez, gracias y seguid, seguir trabajando por corregir todo aquello que hemos hecho mal. Gracias. Mu muchísimas gracias por, por invitarme y por dejarme estar hoy aquí. No many pace a million times Trying out the voices in the end leaving the bonds and never care Picking the pieces up and building into the sky My patience is waning as this entertaining My patience is waning It's ayuda a combatir el